Buen día, Pali. Buen día, Juan Pablo, todo el equipo, la audiencia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Maurito? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. ¡Qué mañana hermosa! ¡Qué bien sonás, además! Sí. ¿Ah, sí? Sí. sí? sí. Bueno. No sé si cambiaste algo en tu aparato Aprovechen. celular. Pero... No, no, no, no, no cambia nada, sigo sordo del oído izquierdo, pero bueno. todo bien. ¿no? Este... ¿Qué tiene que ver. No, pero se escucha... No, tiene mucho que ver eso, sí, sí. Si Tiene te... mucho que ver hasta cuando hablas y escuchas mal. ¿Dónde estás en esta hermosa mañana? En este momento estoy en el barrio Nelson Mandela, al sureste de la ciudad de Santa Rosa. Mirá vos, buena señal ahí, en ese barrio. Ahí, hay buena señal de sí, Movistar, debe sí. haber alguna, alguna este, torre por acá cerca. Claro. ¿Y qué, andas bueno, haciendo, andan, bien? Bien, bien. ¿Y qué andas haciendo por ahí? Bueno, espectacular la mañana, si la pueden aprovechar, parece en esas primeras mañanas de verano que está fresco y después se empieza a calentar un poco la temperatura, pero a esta hora espectacular, hay un solcito, no hay nubes, no hay viento, así mm. que es una mañana para disfrutar y por lo que te escuché, Pali, después va a levantar un poquito más la temperatura, pero más o menos que se va a quedar así, sí. así que sí, sí, tal cual. si lo pueden disfrutar mucho mejor. Más vale. Bueno, hoy es el día de las de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Sí. Así que hoy deberían estar esos trabajadores y trabajadoras escuchando la radio sin ir a trabajar y cobrando el día. Sí, y si la hacen trabajar, que le paguen el doble, como corresponde. Bueno, pero si pueden descansar, mucho mejor. Sí, más vale. Sí. Así que este eh, está bueno que, que sepamos eso y sobre todo para que si tenemos personas que están trabajando en nuestras casas, sabemos que hoy es el día de ellos Y si se lo pueden tomar, mucho mejor para, para poder descansar. No vale. Bueno, les decía que estoy en el barrio Nelson Mandela sobre la calle Gaich entre calle Maggi y Florizel Pérez. Estoy en este lugar porque eh, una vecina eh, publicó en redes sociales una situación que está pasando desde hace tres semanas con su casa que comenzó a ceder, se partieron las paredes y está en peligro de derrumbe se llama Cecilia Rodríguez, ella no está en la casa porque justamente es trabajadora de casas particulares, trabaja por hora y en este momento no está en la casa, pero sí nos vinimos hasta este lugar para ver in situ, por lo menos desde la vereda, cómo está la casa. Y la casa está partida en todo su en todo su frente y hace un ratito también nos mandó eh, fotos de la parte interior de la casa, eh, es una casa social del barrio Nelson Mandela que se entregaron en el 2014, Eh, no hace tanto tiempo, pero la verdad que le pasó algo muy extraño a esta a esta vecina. comenzó a ver que brotaba agua por abajo de de las paredes. Ella pensó que tenía algo que ver con la lluvia de algunos días que se acumulaba agua, pero finalmente no fue así. tuvieron que empezar a picar la pared y encontraron un caño eh de agua roto abajo de la de la casa y eso hizo que todas las paredes se dieran y eh, está con peligro de derrumbe. Ella se con, se contactó con Radio Kermés, nos dejó un audio para contarnos la situación y sobre todo eh, lo que está pidiendo para que la ayuden a poder eh, restaurar su casa. Cecilia Rodríguez es la vecina del barrio Neso Mandela que se comunicó con con nosotros. Bueno, resulta que hace tres semanas eh, nosotros más o menos empezamos a notar un brote de agua al costado de la casa. Yo pensé que era por la lluvia, o sea que que no se iba el charco de agua pero no resulta que, que no era eso empezamos a picar y salía todo agua literalmente es como que la casa estaba arriba de una laguna eh, hasta que pudimos dar con el caño donde estaba roto yo lo hice arreglar hace cinco o seis días más o menos hace una semana más o menos lo pude arreglar porque bueno mi situación económica hasta hace unos días este no O sea, trabajo por hora, pero no todos los días. Nos empezamos a dar cuenta que se se dio se va cediendo la casa cada vez más abajo y se van haciendo todas las rajaduras, eh, lo cual hoy en este momento nosotros eh, llamamos dos albañiles porque fui a Acción Social y me dijeron que solamente me pueden ayudar con una ayuda económica de un presupuesto que con albañil que tenga boleta, que me pueden ayudar con un porcentaje nomás. Yo llamé a dos albañiles porque tengo que hacer todo, se hace todo un rompimiento abajo de la casa para hacer de lado a lado una perforación para hacerle hormigón y tengo que demoler las dos paredes de acá adelante porque no me ceden las puertas ni las ventanas y estamos corriendo riesgo de derramo porque ya ahora... El, ...una de las partes del techo es como que se está... ...se están empujando tanto, digamos, la... ...es tanta la presión que está haciendo porque abajo... andas a ver hace cuánto estaba roto ese caño... ...y más o menos le calculan los albañiles que por lo menos... ...hasta la mitad de la casa por abajo llegó y eso es... ...eso hace que... Eh, ...la casa, la casa vaya cediendo cada vez más... ...y bueno, ahora estamos en riesgo de derrumbe y bueno... Eh, Yo me tengo que ir con mis hijos y, bueno, por ahora no, no tenemos dónde ir porque, bueno, nadie ha venido. estoy Hoy lo publiqué porque estoy desesperada y la verdad que es desesperante esto porque no... no. Eh, ya en las rasgaduras podéis notar que se ve para el otro lado. Bueno, eso es más o menos lo que nos comentaba Cecilia Rodríguez, es mucho más largo el audio, pero lo, lo sintetizamos en esas palabras, es la calle Gaich, 760 entre Mashi y Floricel Pérez. Está a una cuadra y media del centro de salud, para que tengan más o menos una una ubicación y a una cuadra y media de la calle Enrique Tasmith, o sea, de calles muy importantes por lo menos en el en el sureste de la ciudad de Santa Rosa. Es el barrio Nelson Mandela, se entregó en el 2014 y ella ahora, justamente después de trabajar, según nos comentaba, va a volver a ir al IPAB a ver si puede tener una respuesta. Y sobre todo si la casa continúa en garantía, más allá de que se entregó hace más o menos unos 9 años... Eh, pero esta situación que le ha tocado vivir en este caso a, a Cecilia se repite en otros vecinos y vecinas que han tenido unos inconvenientes más o menos similares, también, quizás no con tanta con tanta peligrosidad de un posible derrumbe, pero sí este situaciones puntuales que han tenido en casas sociales que han entregado en este caso el gobierno provincial y han tenido este problema de que se rajan las paredes, que tienen algún inconveniente en, este en los cimientos, ahora el La, lo que tiene que hacer básicamente en su casa Cecilia es hacer todo este es romper la pared abajo y hacer una capa aisladora de nuevo eh, una capa aisladora nueva para que aíle eh, la humedad que hay debajo de la casa. Una situación muy pero muy complicada que si ustedes ven ahora en un ratito vamos a subir las fotos a nuestra página web para que vean el frente de la casa como está eh, todo este toda marcada y este, con esas este, con esas rajaduras en las esquinas que también hacen peligrar una caída en la pared de ya vivir con sus hijos chiquitos dentro de la casa y la verdad que es muy pero muy complicado eh, vivir así. Es el barrio Nelson Mandela, bien al sureste de la ciudad de Santa Rosa. Sí, Mauro, yo estaba viendo las fotos que mandaste vos. y Bueno, ahora van a estar publicadas en www.radiocermes.com y sí, eh, las grietas que tiene el frente de la vivienda, bueno, es un peligro. Y no parece mucho tiempo para que se rasgue de esa manera una casa, una situación parecida pasa hasta las, con las casas nuevas que entregaron hace poquito en el IPAB, que las entregan un poco apurados para terminarlas y este, algunas quedan con algunos detalles que después se hacen eh, problemas eh, importantes como pasó con esta, con esta vecina de Nelson Mandela.